La y os vamos a contar su historia, por qué Cervantes es tan importante aquí y haremos una pequeña actividad, una ruta de senderismo en la que habrá algunas sorpresas que os contaremos luego ¡Vamos allá! Como os he dicho, este pueblo se llama Laroya El término laroya significa olla o cazuela. Y es que eso fue lo que debieron pensar las personas que, que fundaron este pueblo. Decidieron llamarla así porque se encuentra entre sierras. Es una localización muy buena para aquella época y la hace muy diferente a los pueblos que tiene alrededor. Tiene cerca el pueblo de Macael, por ejemplo. Y claro, es muy importante para entender cómo, cómo vivían en aquella época y cómo viven ahora. Históricamente eh, subsistían, es decir, sobrevivían gracias a, a la agricultura y a la industria de extracción del mármol. Haciendo y extrayendo mármol, precisamente por eso, porque Macael está muy cerca. Que de hecho tus padres no lo dijeron cuando cuando sí. fuimos que que yo lo conocían los pueblos de alrededor por el mármol. O sea, sí, que, sí sí sí, directamente sea, dijeron oh Macael donde el mármol. Claro, o sea y... se ve que es muy famoso yo ya desde hace libro. muchísimos años y, y que sí es cierto que que lo conoce mucha gente. Claro, pero ahora actualmente la realidad del pueblo es muy diferente, no tiene nada que ver, ya no se dedican a eso. Ahora eh, tienen oficios o, o se dedican un poco más al turismo. Han sabido aprovechar muy bien el sitio en el que se encuentran, la tranquilidad, las rutas de senderismo y se dedica mucho más a, a atraer viajeros... visitantes o, o turistas, pero como se dedicaban antiguamente, sobre todo a la agricultura, creo que hay características del paisaje que, que dejan claro, que evidencian que se dedicaban a, a la agricultura, ¿no? Sí, porque de hecho al, al principio de, de, del viaje, que se ha visto el monte, podemos observar los bancales. Los bancales eh, lo hicieron los musulmanes cuando ellos estaban en la y hacían estos desniveles en la tierra que la verdad que son muy curiosos que lo que hacen es mejorar lo que es la agricultura porque como has dicho la se nutría de, de del cereal sobre todo entonces a día de hoy han conservado esos bancales y de hecho por lo que dice la gente del pueblo incluso los siguen utilizando hoy en día para ello cultivar sus cosechas. Claro. Obviamente, no al nivel que lo hacían hace pues 200 años, pero desde luego, bueno, es muy curioso como hace muchos años hicieron esos desniveles los musulmanes y a día de hoy se siguen conservando y siguen siendo útiles. Por supuesto, además es como una forma típica de de cultivar y hay muchos paisajes en España que que tienen bancales como como estos que se pueden ver, que se pueden ver en este pueblo. Sí, y para que también lo lo sepa la gente, ¿no? Lo lo que se suele se suele cultivar en este sitio son rollo pues almendros, que luego veremos los almendros y los olivos también que que están plantados en el monte, también lentejas, garbanzos, trigo, maíz, alfalfa. Vaya, que en estas tierras han cultivado casi de todo. La razón por la que los cultivos funcionaban y funcionan también es la tierra. La tierra es una especie de arcilla, ¿no? Muy nutritiva que favorecía las cosechas. Sí, también otra clave es que en el suelo de, de la montaña eh, antes había un río, que es lo que regaba todos los bancales. A día de hoy es cierto que no está ese río, ya no tiene caudal. Es Está seco. Imagino que si llueve mucho, pues sí se producirá sorriachuelos a través de la montaña. Pero antiguamente sí es cierto que que sí estaba caudaloso y era lo que regaba esos bancales y por lo tanto pues podían plantar todo tipo de cosechas. Ahora mismo se nota mucho esa diferencia. Ya no se dedican a la a la agricultura o al menos no tanto. Y bueno, había bastante. Poca gente por el pueblo, vimos pocas personas, pero todo el mundo se quedaba mirando y saludaba. Siempre pasa eso en los pueblos pequeños y Laroya no tiene más de 200 habitantes. Así que llamábamos bastante la atención como turistas, aunque estén acostumbrados. Ahora estamos llegando a la iglesia de, de Laroya, que fue construida en el siglo XVI, Se puede ver en el vídeo, podéis ver, que está construida con, con ladrillos rojos, los típicos ladrillos rojos con los que se construían casas entonces. Que de hecho los ladrillos y las tejas, que de que está hecho la iglesia, lo hicieron en Laroya. Porque antes en Laroya tenían una constructora en la que tenían ladrillos y tejas, entonces lo hicieron con sus propios materiales, aunque a día de hoy esa empresa ya ha cerrado. Esta iglesia está dedicada a, a su patrón, al patrón de, de este pueblo, que es San Ramón Nonato. Las personas creyentes van a esta iglesia a pedir tener suerte en sus embarazos o, o en sus próximos partos, si ya es una mujer que está embarazada. Y bueno, suelen ir, suelen ir para para esto. Sí, de hecho el día del patrón es el 31 de agosto y ese día a las 8 de la tarde se celebra una misa. Dicen que en el patio de la iglesia se llena de carritos porque es cierto que hay muchas embarazadas o personas que quieren tener un hijo que van a pedir que tengan un parto fructífero. En principio son las dos cosas, va gente para pedir que tengan más probabilidad de tener un hijo, pero también hay embarazadas que quieren pedir un parto sin mucho daño, ¿sabes? Y sin mucha sí, consecuencia, sin mucho dolor y que Exacto. todo salga bien, en fin. Ahora en el vídeo os podéis fijar en esta escultura que había al final del pueblo, bueno, al final por así decirlo, donde terminamos un poco el paseo y sí, ciertamente llegamos un poco hasta el fondo del pueblo. Esa escultura es una llama de fuego. Luego, durante la pequeña ruta que haremos por el campo, os contaré una historia muy interesante y muy curiosa, me encantó descubrirla, sobre, sobre ese fuego, esa llama de fuego y por qué simboliza a este pueblo. Aquí podéis ver también algunos almendros. Alrededor de todo el pueblo hay muchos almendros y justo al lado de este polideportivo, de este campo de fútbol, había un acceso para entrar a una ruta de senderismo que no hicimos. ¿Cómo se llamaba? Eh, la Piedra Encantada, ¿no era? Sí, La Encantá. La Encantá. De hecho, creo que le pusieron ese nombre como... Sí, La Encantá. Esto lo hacemos mucho en español, quitar la D de del final y, y ponerlo así. Que de hecho, luego podemos leer el cuento de La Encantá. Sí, es muy bonito. Es muy Creo bonito. que podemos contarlo luego durante la ruta de senderismo. Como os hemos dicho antes, este pueblo está ya muy dirigido al turismo. Así que nos quedamos en una casa rural impresionante. Esto es una pasada. Podéis ver en el vídeo dónde estuvimos. Era un jacuzzi, una bañera de hidromasaje, se diría en español, para evitar anglicismo. Era impresionante. Era una casa rural increíble. No, aunque el jacuzzi sea muy grande, la casa era muy pequeñita y acogedora. Se está muy bien, a pesar del frío que hacía afuera, es cierto que dentro de la casa se estaba muy calentito. no había problema con eso. Sí, la casa era genial. Una cosa que me gustaría decir es que se ha visto un número, el 819, que ponía español en pijama, y eso es parte de la ruta ¿no? o del ritual que nos has, han hecho la, la casera. La casera que nos ha alquilado esta casa nos ha dado este número y nos ha dicho que deberíamos ir a un almendro y poner este número. Y durante sí. dos años se conserva. Entonces Exacto. nosotros hemos decidido poner a un almendro la marca de español en pijama para sí. se conserva y de hecho podemos volver y recoger las almendras de nuestro almendro bueno. en este momento español en pijama Tiene un almendro en la roya. Cualquiera de vosotros, cualquiera de los que me estáis escuchando ahora y estáis escuchando a Félix, podéis ir a la roya, buscar el número 819 y recoger vuestras almendras. Son que de hecho nuestras. lo tienen fácil porque está grabada la ruta. Es decir, que, es que saben perfectamente el almendro. Encontrar sin almendro. Si lo hacen, que nos pasen una foto. Porque vamos a por supuesto. Ahora vamos a hacer esa ruta. Hemos salido de, de la casita. Estas casitas rurales se llaman Picachico. Por si en algún momento visitáis Almería y os apetece quedaros algún día allí y disfrutar de ese paisaje, de esa tranquilidad y de ese jacuzzi increíble, podéis buscar Picachico en Google y encontraréis toda la información de estas casas rurales. Ahora vamos a subir al monte. Vamos para arriba. Y vamos a ir a la ruta de los almendros a buscar... ese almendro que que nos permita recoger almendras dentro de un tiempo. Totalmente, y mientras paseamos por aquí, ¿no? Por la Arroya podemos contar más curiosidades sobre el pueblo, porque desde luego que hay un montón. La primera es una que que se ha quedado ahí pendiente que es la de los fuegos de la Arroya que es la es el monumento, lindo. ¿no? La estatua esta que estaba ahí en el, en la rotonda y representa algo muy curioso que pasó, ¿no? Sí, es que en 1945, en el verano de ese año, sin que nadie entendiera por qué ni qué estaba pasando, se prendieron fuego algunos campos, algunas tierras. En, en distintos cortijos se producieron incendios, por así decirlo, pequeños incendios. Y en aquella época los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia, es decir, publicaron esta noticia en todos los medios de comunicación porque resultó muy curioso. Nadie entendía por qué ocurría, porque es que no había ninguna causa ni ninguna razón para que estos fuegos se originasen. De hecho, ya comenzaron, bueno, no sabemos qué parte es leyenda o qué parte es absolutamente cierta, ya sabemos cómo funcionaban las cosas en aquella época, un poco parecidas a cómo funcionan ahora, pero algunos vecinos aseguran que vieron cómo se prendían fuego las chaquetas de, de unos guardias civiles, cómo se prendía fuego también una niña. Una niña se prendió fuego en el pueblo sin ninguna explicación y sin ninguna razón aparente. Esta niña no murió, no le ocurrió nada finalmente, pero todo el pueblo la señaló y señaló a su familia como si tuvieran algún tipo de maldición. Ya sabemos cómo funcionaban las cosas en, en aquella época. Fue tanta la expectación y que produjo toda esta situación, que produjeron todos estos incendios inexplicables, que fueron un montón de especialistas a buscar una explicación de por qué ocurría. De hecho, se escribió un libro que se llama Fenómenos Atmosféricos de la Roya y en este libro se, se concluye, se llega a la conclusión, de que estos fuegos se producían por el calor que hacía en la zona. Ese calor como que subía desde el suelo, el suelo emanaba demasiado calor acumulado por las temperaturas que había en esa zona y se provocaban... Estos incendios inexplicables. Esa fue un poco la razón que finalmente se le dio a, a toda esta historia misteriosa. La verdad que después de esta historia misteriosa, estamos viendo cómo, subiendo el, el monte para marcar nuestro almendro, a Mar se le, se le perdió la presilla del número. Es decir, en un punto... Estamos arriba del todo, después de subir como 10 minutos, no tenemos la presilla, claro, sin la presilla no puedes poner el número al almendro, entonces tuvo que volver, buscar la presilla, menos mal que la encontramos, porque si no habría sido un lío que flipas, y ya pues podemos continuar nuestro camino hacia el almendro de español en pijama. Creo que se llama Abrazadera. La verdad es que es esa típica cosita que no tiene como un nombre muy claro y que nunca se sabe, pero sí, yo siempre que he trabajado en el campo y he hecho cosas así de campo, he llamado a esa a esa cuerdecita de plástico, ¿no? A esa presilla, mm. la he llamado siempre abrazadera y la necesitábamos. Absolutamente la necesitábamos <risa> para <Hacia muchas risa> ir un árbol y la encontré. Lo más de fuerte hecho, de bastante. todo esto es que la encontré. Fui andando por el camino que habíamos hecho y la encontré. Hay otra cosa que a mí me llamó la atención de de la Arroya que esto lo lo investigamos después y es que el domingo de resurrección están los cuartetos de la Arroya. ¿Qué son los cuartetos de la Arroya? Esto creo que tú no lo sabes y es algo bastante. Yo no tengo ni idea. Entonces es el domingo de resurrección después de la misa en la plaza del pueblo la gente hacen rimas contando noticias de las cosas que han sucedido en el año oh, y hay un señor en una borriquita. que después de la misa va pues cantando o recitando las rimas no con los con los eventos y ya la gente pues bueno pues se ríe y, y pasan el rato la verdad que es muy curioso dejaré alguna imagen del del tío Morriquito, porque la verdad que no tiene ningún desperdicio y me parece un una costumbre muy guay no porque te imaginas ahí a la gente en el pueblo no de cachondeo el tío pues con siempre imagino que en tono de humor no cuenta un poco lo que ha sucedido claro. imagino que el año 2020 tuvo que quedar para el rato O sea, que... la verdad es que sí no me parece muy interesante y muy divertido el domingo de resurrección es el último día de semana santa la semana santa en España suele ser más o menos entre marzo y abril depende del año y bueno pues el domingo de resurrección es el último domingo de esa semana de de bueno de pues de esa semana santa no y de esa fiesta tradicional de España en honor un poco pues a Dios y a la religión católica en general Sí, de hecho también enlazándolo con, con eso, ¿no? de cómo Laroya también se ve muy influida con la época musulmana y con el cristianismo, es que tienen una fiesta que coincide con la fiesta del patrón de la iglesia, que son los moros y cristianos. Los moros y cristianos es curioso porque los niños que estaban en el colegio se disfrazan de moros y cristianos, va también una banda esos días a tocar música y lo que hace es, en, es una representación del pasado de cuando los musulmanes conquistaron la arroya, por una parte y luego cuando eh, los castellanos pues la volvieron a reconquistar no y hacen esa representación pues siempre como bueno para conmemorar esa fecha y a modo divertido y una cosa que me ha llamado más la atención todavía es la Diana la Diana es es que esto me, esto me flipa vale de hecho buscaré también imágenes eso porque la verdad es que es una locura la fiesta de monos y cristianos salía salía el taco vale y luego la sí, Diana taco significa bueno que se organiza claro, follón tremendo claro, y se hace una gran fiesta exacto la Diana es La, van como 50 jóvenes, ¿vale? En plan, a la fiesta de la arroya de moros y cristianos y se pasan toda la noche pues bebiendo y con música y pasándoselo bien, ¿vale? Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, van de casa en casa despertando a los vecinos porque a las 12 es la misa, la misa del patrón entonces van eh, a una casa, la casa le abre ya las puertas porque saben esa costumbre y lo reciben con café, con cerveza o con embutidos y tal, y se ponen ahí todos pues a comer y a beber y a seguir como la fiesta de, de, del día anterior ya por la mañana del día siguiente para empalmar para la misa de las 12 <risa> Y la verdad que me pareció algo muy curioso. Y eso es al final de de agosto, o sea que si el final. Alguien... Espiritual no lo tengo muy claro, pero vale bien. Estamos llegando ya a la zona donde había más almendros, la zona donde teníamos que elegir nuestro árbol, y vamos a ver ahora un cartel en el que explican la historia de del almendro, de por qué el almendro simboliza el amor. Os voy a leer lo que ponía en este cartel porque me pareció una historia muy bonita e interesante. Dice así Cuenta la historia que el emperador romano Claudio prohibió que se celebrasen matrimonios entre jóvenes ya que creía que los solteros eran mejores soldados al no tener ataduras familiares. El sacerdote cristiano Valentino, que era muy popular en aquel entonces, no acató la orden por considerarla injusta y desafió al emperador, casando a las parejas en secreto, de ahí que se le considere patrón de los enamorados. Fue encarcelado y el oficial Asterius quiso ridiculizarle delante de todo el mundo retándole a que devolviera la vista a su hija Julia, que nació ciega. Valentín aceptó y devolvió la vista a la chica. Murió decapitado el 14 de febrero del año 270. Lo mataron de noche para evitar la reacción del pueblo de Terni, donde era muy querido. Como agradecimiento, Julia plantó un almendro junto a su tumba y desde entonces el almendro es símbolo del amor y la amistad. Sus restos mortales se conservan en la Basílica de Terni, Italia, donde cada año, en esta fecha, se celebra una ceremonia en la que las parejas hacen un acto de compromiso, un año antes de casarse. Me pareció una historia muy bonita. Es curioso porque en el cartel pone tanto Valentino como Valentín. No sé cuál será el nombre real de este sacerdote, pero fue increíble lo que hizo. Y siguió casando a las parejas que estaban enamoradas. Así que ahora la costumbre es que algunas parejas y también grupos de amigos vayan a esta casa rural y elijan juntos un árbol. Sí, la verdad que es muy guay. O sea, yo no conocía la, la historia cuando fuimos allí. Pues nos pareció un detalle muy curioso que tú vayas a, a una casa, a un pueblo, ¿no? Y no sea solo la casa, sino que te regalen esta experiencia. Que de hecho nosotros... como somos como somos pues, dijimos mira por qué, qué por qué vamos a poner eh, nuestra nuestro número de un almendro si podemos elegir un olivo que nosotros somos fieles defensores del aceite de oliva claro tenemos un problema y es que las ramas de los, los olivos son mucho más grandes que la de los almendros son al mucho más gruesas más gruesas sí entonces eh, no podemos hacerlo o sea aquí no se no ven pudimos. las imágenes de intentando conquistar nuestro olivo de de la arroya pero al final nos decantamos por buscar un almendro como dice la ley. Como dice la tradición y como como está estipulado, buscamos un almendro al que sí pudiéramos engancharle la la abrazadera y ponerle nuestro número y hemos elegido un almendro para todos. Pensamos que es mucho mejor que bueno, el amor romántico dura lo que tenga que durar, pero probablemente nuestro amor por el español dure para siempre, así que hemos elegido un árbol para todos, para todos los que formamos el enorme proyecto de Español en Pijama. Sí, al final hay algo guay porque bueno hemos hecho contenido sobre cultural sobre Málaga, por ejemplo, y luego ha habido gente que ha visitado los sitios que hemos dado ese contenido y nos han pasado fotos y nos han dicho o sea, pues hemos visitado la catedral, por ejemplo, y hemos aprendido esta historia gracias a vosotros, ¿no? Y ahora estamos aquí. Pues si alguien se anima a visitar la Arroya y a ir a una casa como la que hemos enseñado que es una pasada, es una pasada. Eh, pues molaría mucho que visitaran el almendro, que vieran el número, que nos pasaran una foto y al final pues bueno Bueno, es un pequeño gesto que me parece me parece muy guay. Sí, y es que es lo que pueden hacer. Pueden ir a la olla y, por supuesto, tendrán la oportunidad de escoger su propio almendro. Pero si quieren, les hemos dejado aquí. Pueden ver en el vídeo todo el recorrido que hicimos. Y podéis ir, buscar el número 819, que además pone español en pijama. Y si estáis en fecha de que los almendros estén dando frutos, podéis recoger las almendras porque también son vuestras. De hecho, molaría mucho... que toda la gente que vaya allí conociendo español en pijama pusiera el número en ese almendro y que, que sea dentro el de, de todos. claro, y dentro de dos años haya ahí como 100 números que no se vea ni el almendro, se vean <risa> solo números, ¿sabes? Solo números y almendras. <risa> Al final elegimos un almendro que estaba un poco delgadito, pero si no no podíamos cogerle el número a la rama y bueno, seguramente no sea el almendro más bonito del camino, pero Ahora es nuestro al menos. Bueno, no es el más bonito ahora. Es verdad que estaban como recién cortados. Entonces, recién podados. Claro, recién podados. Entonces, ahora mismo se ven como eh, sin muchas flores y tal, pero dale tiempo. Así que, bueno, llegamos al final de, del viaje y, por último, me gustaría que tú narraras el cuento que, que nombramos antes de La piedra de la Encantá, que tiene un pequeño cuento que me parece muy interesante. Entonces, tú puedes decir el cuento y acabamos. Me parece perfecto. Vale, pues, dale caña. Esta historia se titula Romance de la Encantada. Detente aquí forastero y contempla en la montaña una roca que llamamos la Piedra de la Encantada. Una princesa morisca y un vecino del lugar, ambos dos se enamoraron en la noche de San Juan y quedaron a escondidas junto a la orilla del río. Pero el padre de la joven se interpuso en sus caminos y a sus mozos ordenó que mataran al muchacho. y en el río de la Arroya fue cruelmente asesinado. A su hija la escondió en lo hondo de la montaña, y allí quedó para siempre y nadie pudo encontrarla. Dicen que se convirtió en una piedra encantada, que en la noche de San Juan vuelve a ser una muchacha, y que en las aguas del río baja a lavarse la cara, y al no encontrar a su amado vuelve a quedar transformada en piedra, en cuyo silencio una historia de amor guarda.